Realzar y Ratia en el 100.8 FM.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 Comentarte que este programa de Euskal Música también lo puedes volver a escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria de 20 21 horas de 8 a 9 de la tarde, en el mismo día el 100.8 Berriozari radio pero eso sí, en redifusión, en repetición. Y como bien sabrás, cada jueves en cuanto concluye el programa, lo subimos a las redes sociales.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 Todo ello en facebook.com barra euskalmusica berriozari ratia y en twitter.com barra euskalmusica fm Además también tenemos página en Instagram para que puedas visualizar las fotos con los grupos y solistas que han pasado por aquí por euskalmusica para presentar sus trabajos Así que ya lo sabes, euskalmusica en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram Hoy jueves 14 de febrero en riguroso directo, sábado 16, domingo 17 de febrero en redifusión Tenemos un programa, tenemos 60 minutos dedicados a la banda caótico, a la banda de Agurain Que el pasado viernes 8 de febrero editaban su nuevo trabajo de estudio, Aprende Violencia Hoy escucharemos y disfrutaremos de toda su trayectoria musical, de toda su discografía Así que si os parece vamos a comenzar este programa especial dedicado a Caótico Hablando un poquito De ellos hablando un poquito de la banda Caótico que está formada por Aguayo la guitarra, Fonta al bajo y a los coros, Joni a las voces, Aguayico la guitarra y coros y Xavi a la batería y coros. La banda procede desde Salvatierra Gurain en áraba. Caótico se formó en julio del 2000 a raíz de la marcha del cantante y el batería del grupo Caos Etílico, quedando los otros tres miembros originales de la banda como vulgarmente se dice Compuesto y Sinobia, Fonto, Aguayo y Aguayico. Fueron los tres componentes que decidieron continuar su aventura dentro de la música, manteniendo la misma línea de trabajo llevada a cabo en caos etílico e intentando encontrar en su primer lugar a dos personas y en su segundo a dos músicos con las mismas inquietudes, gustos y ganas de ellos. En esta búsqueda se toparon con Johnny y Xavi, que con los mencionados anteriormente forman la banda Xavi caótico Hablamos de la discografía de la banda, Caótico. Graban su primer disco, Mundo Caótico, en los estudios Galate de Anduain, en abril y mayo del 2001. Un disco que refleja los problemas de la sociedad de un modo rápido y agresivo. La edición del disco corre a cargo del sello Oyuca. Nos introducimos en este primer trabajo de Caótico, el álbum Mundo Caótico, y del él te extraemos los temas, siempre igual, en El Barrio de Latón y Otra Noche. Diputadas, senadores, trabajando para el pueblo, se han llenado los bolsillos de dinero. Accionistas y vaqueros, laborando con esmero, roban el sudor, del pobre hacen un dinero. drogar vas subiendo el calor y se mis problemas una vez más, mañana volverán el mundo pasa de la película espirituala cien viajes nos vamos a drogar hay que buscar con lo con yo soy de baja Vete a mamar, no me entretengas mas El huevo ni que como doi, yo se amigo de nadie Vete a soñar, me voy a colocar No hay dinero ni colegas, tente que irme para casa Llego el final, ten tanta diversión La función se terminó, alguno ha hecho buena casa Eta eta horroa, no? sin politika e sin Dios, sin que nadie me sujete Vete a mamar, no me detengas mas Que huevo di que como doi, no se dea de los temas incluidos en el primer trabajo discográfico de Caótico en el 2001, el álbum Mundo Caótico, ahí estaban los temas, siempre igual en El Barrio de Latón y Otra Noche. Segundo disco, Rasca y Pierde, grabado en los estudios El Cardenossi a principios del año 2003, superando tanto en calidad, sonido y ventas a la anterior. Asimismo, se edita con el sello Oyuka. Su historia... Gracias al lugar de residencia es más cercana a Euskal Herria, llegando a vender una media de 10.000 discos de cada ejemplar solamente en este territorio, aunque a base de girar y tocar con diferentes bandas abarcan todo el estado. El directo de estos jóvenes de edades entre 23 y 32 años es simplemente demoledor, un concierto sin respiración en el que desde la intro están dando caña. Las canciones son pegadizas y expresivas, tanto que son coreadas en todos los festivales, y fruto Fruto de todo esto, y atendiendo a la gran demanda que observan en todos y cada uno de sus conciertos, deciden grabar en vivo tanto un DVD como un CD en la sala azquena de Gasteiz el 17 de abril del 2004, más de una hora de actuación en la que se repasa la trayectoria de Caótico incluyendo la canción y ahora que de la polla, la cual grabaron para el repertorio de sus paisanos y algún corte de los escindidos caos etílico. En el DVD se puede asimismo contemplar una galería de fotos, trozos de grabaciones caseras y alguna que otra cosita más. Todo esto ve la luz el 14 de marzo del 2005 editado en un solo formato Con un nuevo sello, Universal, sale a la venta, Destino Escrito. En este disco colaboran el Drogas de Barricada, en las canciones Abuso y Correré, la mici cantante de la banda No Relax, Segunda Voz en Recuerdo. El álbum se graba en los estudios Catalán de Azcárate entre diciembre del 2005 y enero del 2006 y ve la luz el 13 de febrero del mismo año. Nos quedamos con este álbum, Destino Escrito, y del texto traemos los temas Ciencia Ficción, Otro Mundo y No Es Lo Mismo. Ah! I'm a Delano Es lo mismo nuevo trabajo La formación caótico Destino Escrito Que vio la luz el 13 de marzo Del 2006 El 21 de febrero del 2008 Caótico edita su quinto trabajo Adrenalina con la discográfica Oyuka, este disco cuenta Con las colaboraciones de Evaristo de la Polla Gatillazo y de Banda Basotti Con la que graban el tema Luna Rosa, nos introducimos en este álbum Del 2008, Adrenalina Y de escuchamos los temas O oh Caroline, Paradiso Taberná Y Tic Tac Música de los temas incluidos en el álbum del 2008 de Caótico, el álbum Adrenalina, los temas O Caroline, Paradise Taverna Y Tic Tac, seguimos repasando La discografía de la formación Caótico, ya que el pasado Viernes salía a la venta su nuevo álbum Aprende Violencia, hoy Extraemos y disfrutamos De grandes trabajos de la banda Como por ejemplo en el 2010 Donde llegaría, el disco reacciona Con la discográfica Vaga Viga En 2011, dentro de su Décimo aniversario, editaron un disco En directo, CDDVD, séptimo trabajo Y el segundo de su carrera Grabado en directo, concretamente el A Asten Agusia de Bilbo, de ese mismo año, del 2011. Para ese denso trabajo, el DVD contiene 24 canciones más 4 Booms Track. Contaron como invitados como el virtual Xavier Silveira en Paradiso Taberná, que canta junto a Alex de Gatibú, mientras que Fernando Reincidentes canta en Siempre Igual. Aitor Lendacaris Muertos aparece a la voz en Sucio Criminal y Juan Carlos de Boycott colabora en Juerga. En 2013, EH Kaling, nuevamente con la discográfica Vaga Viga, un disco en el cual te puedes encontrar 13 temas de él. Te extraemos tres, un mal sueño, diario de un preso y así es la vida. 2013, disco editado por Vagaviga e H. de Caótico. Ahí estaban sonando Un Mal Sueño, Diario de un Preso y Así es la Vida. Tres años más tarde, en 2016, llegaría el disco Sindicato del Crimen, un disco autoproducido por la banda y editado digitalmente por el sello maldito Records. El disco contiene 12 canciones. Y ahora, en 2019, tres años después que Caótico grabara su anterior álbum, Sindicato del Crimen, un disco... Con el que la banda ha recorrido más de 100 escenarios, muchas localidades y festivales llegan con Aprende Violencia, donde se puede confirmar que con este nuevo disco caótico da un paso más en su música y va mucho más allá que en sus anteriores trabajos. Sin duda, el grupo vuelve a superarse, mezclando y combinando su estilo punk rock clásico con un sonido más actual, fresco y oscuro. La producción ha corrido a cargo de Aritz Arregui. Este trabajo está repleto de armonías, potencia y melodías, y las letras empastan perfectamente con la música, lo que genera que cada tema te enganche a la primera escucha. El viernes pasado salió... 8 de febrero, viola luz, el álbum de Caótico aprende violencia de él, te extraemos los temas, volando bajo, vamos a volar y aleluya. volver y me explota la cabeza voy buscando sobrevivir en mi puta realidad aquí solo importa cómo llegar a mañana y vivir es difícil fuera de la humanidad hijos de la crisis y el cadáver de las ciudades no nos deja respirar allí solo importa Como llegar la mañana vivir es difícil Y fantasmas me quedó encerrado en lo profundo del japón recuerda aquellos días cuando todo era nuevo y peculiar los duendes traviesos del mundo por explorar recuerda la Eta batu mirada nadie vio la cara De tu desesperación Recuerda Aquellos días Aprendiste silencio en el olor Vamos a volar y aleluya, tres de los temas extraídos del reciente trabajo discográfico Aprende Violencia de Caótico. Con este álbum vamos a poner ya el punto y final a este programa especial dedicado a la banda de Salvatierra a Urain Caótico. Aguayo la guitarra, Fonta abajo y coros, Johnny a las voces, Aguayico a la guitarra y coros y Xavi a la batería y coros. Mundo caótico en 2001, Rasca y pierde en 2003, un álbum en directo en 2005. Destino escrito en 2006 dos años más tarde en 2008 adrenalina en 2010 llegaría reacciona en 2011 un álbum grabado para celebrar el décimo aniversario de esta banda de cáutico grabado lo dicho el aste naggusia de bilbo en 2013 eh callin en 2016 sindicato del crimen y ahora el pasado 8 de febrero vio a la luz, aprende violencia con otro de los temas de este su último trabajo, más concretamente con el tema Un Tipo Normal, te decimos adiós. Gracias Esquerri Casco por estar ahí, por disfrutar de este programa especial dedicado a Caótico y recuerda que la semana que viene, el próximo jueves, el próximo fin de semana volvemos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local a la música que se realiza en Euskal Herria. Hasta entonces, saludos Agur